firman un convenio para avanzar con la urbanización en los hornos. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, Firmarán hoy un convenio para el avance de obras y tareas de urbanización en el predio de 160 hectáreas del ex club planeadores de los hornos. La firma del convenio será a las 11 y media de la mañana en 79 y 149. El plan integral de urbanización surge como una respuesta a las familias del barrio frente a la problemática del déficit habitacional. Contempla el desarrollo de tres áreas, residencial, área verde y pueblo agroecológico que involucra el establecimiento de una zona productiva. Recuperaron más de 100 ejemplares del monte nativo en el parque ecológico. En el marco del Día Nacional del Árbol, la Municipalidad de La Plata recuperó en el parque ecológico un centenar de espinillos que se encontraban invadidos por especies exóticas. Se trabaja en etapas para abarcar todo el monte nativo del predio de Villa Elisa. Asimismo, y para conmemorar la fecha nacional, el área de biología del Parque Ecológico en conjunto con organizaciones sin fines de lucro de la región, implantaron especies nativas en el pulmón verde a fin de seguir enriqueciendo el ambiente. Un servicio que informa más cerca. La UNLP lanzó los cursos gratis para armar y reparar computadoras. Desde la Universidad Nacional de La Plata anunciaron que se abrieron las inscripciones para poder formar parte del curso de armado y reparación de PC que comenzará en el mes de septiembre. Para inscribirse, los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos excluyentes. El curso será de nivel básico. Se encuentra organizado por el Programa de Reciclaje de Equipamiento Informático de la Universidad Nacional de La Plata, ECOA, destinado a estudiantes de la institución con un cupo limitado, el curso comienza el 13 de septiembre, la modalidad es semipresencial y tendrá una duración de tres meses. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 9 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región Flores.